No estoy tan barrenao de cantarla, pero sí que voy a traer una jota para empezar mi intervención. ¡Hola, Believers. Un mes más, principio a tierra de barrenaos. Y dir les coses clares Arrossec una mala fama Soc l'ovella nega I és en 101.8 de FM Zaragozana A boda sin voz, i en què te enteraràs las cosas que en vera t'importan I Cal que recuerdes que Tierra de Barrenaus y la versión radiofónica do bloc do mismo nombre Que llevo 10 años dando mal en Aragonés. Que emitimos todos los miércoles de seis a 8 en Radio Topo Y creo que sí, puedes seguir el blog y el programa de radio en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Youtube, en Flickr y en iVoox Y el sexo redima muy la sangre Y nos has venido Y también puedes probar los programas anteriores si te los has perdido en oblog, en Evox y en la página web de Radiotopo, Radiotopo.org Si Y en cara que no calgo aires perras para ferir este programa, ve una y si que las sinas Que si quieres adullar, a colaborar con la causa de ferir este programa en aragonés, en que, a que sean no más dos oretas mensuales, tienes un botón de donar en la plataforma de podcasting iVox, e en iVox.com, e Buscas Tierra de Bernauz y podrás donarme unas perretas. Y también puedes mercar o Fancine, un Fancine que replega bels artículos de estos 10 años de blog. Lo tienes en La Flama, en la carrera mayor de Zaragoza, y en Nogará, en la Plaza Aso, sin número, también de Zaragoza. Y recuerda que si es farta de cuñados, ascuita y leye tierra de Barrenaos. Bueno y principiamos este programa que va a estar una mica diferente a lo que a lo que somos a lo que son feitas y feitos a escuitar en tierra de Barrenaos. ya sabes que por un regular pues fui programas una miqueta largos no de dos horas muy temáticos muy de ladrillaco no de, de tocho. De lo, que, de lo que se fa pues muchas veces en podcast, pues eso, pues eh, largos Y ¿no? y el estilo que he puesto en de, o principio de Tierra de Barrenaos Radio De esta aventureta que ya llevo ya más de, do, de dos añicos fendo Y bueno, pues güey, cambio de todo Güey va a estar una cosa una mica más chill Van a estar programetas, van a estar secciones eh, curtetas Pues espero que 15-20 minutos Así no es que no te os aburreréis, guayé. Pues sí, pero no será por la duración así no es que la dinámica será Isa, alto vaso me queda una semana diga que se emita el programa, que será este 1 de marzo, ya sabes que el primer miércoles de cada mes, en Radio Top en 101.8 emitimos este, este nuevo Tierra de Barrenos que se va repetiendo la, la resta de miércoles Y bueno pues la verdad ya que es difícil Trobar un tema para cada mes que, que dé para pa fer de dos horas no hay una de las opciones que me estoy planteando para la temporada venir y precisamente fer programas asinas no pues con temas más cortez y aunque aunque sea más más dinámico y, y sobre todo de más fácil fer Asinas que también como lo que quiero ya que vosotras y vosotras lachen que que llegue al otro canto de la radio y del lo transistor del ordenador del iphone de lo que tengas Pues que me, que me contéis una miqueta, si te os parís bien la idea, si te os estimad más que continuemos con un formato de dos horas y pico, u tres, o las que sean de, de temática, o lo que queráis que me digáis las vuestras impresiones, que eso fa uno las cosas, ¿no? pa', pa compartir una amiga con vosotras y con vosotros este proyecto de, de darle vida a esta luenga, que, que lle pasando por momentos tan difíciles, que llega el Aragones. Bueno, y, y justo ha coincidido, no sé si, si se ha acertado o hasta una revelación divina que que principiado a hacer este programa justo o día de la lengua materna. No no lo tenía pensado, la verdad, pero bueno, pues, pues ha acertado y hemos aprofitarlo. Y bueno, también se ha acertado porque tampoco no lo tenía pensado que las tres primeras cantas fuesen en lenguas minorizadas y en lenguas minorizadas diferentes, ¿no? Hemos principiado con con o catalán con Peter Sound Sistema y yo suyo Señor del Renou con Asturalia de Disebra en asturiano y ahora con algún sentían la versión que fa de Spartins de de o clásico clasicazo ya de Curallan. Bueno, y en parte porque venía rodado y también en parte porque me lo me lo han demandado por por Twitter Cualquier personas, ¿no? que que charrase de de a noticia de de mes y del año probablemente en, en lo que toca a lo mundo del aragonés y también pues por ejemplo pues como como Miguel que también me ha, me ha demandado por Twitter Fontrate pues también que charrase una miqueta de qué de qué va a estar pues de la grafía, de la famosa grafía Eh, de gpl grafía de consenso nueva grafía grafía puchi que le dice Meluno, bueno eh, le digo yo entre otras entre otras personas no y, y bueno pues han demandado muchas explicaciones opiniones tal yo la verdad y que tampoco no quiero enmerdar guaire más no ya ya en verdad pro en en twitter pues la, la chen que, que me sigue pues ya conocéis la, las mías opiniones pero pero bueno a probar de explicar esto una mica más más a mí, ¿no? ¿Qué esto de la nueva grafía que tanto se ha ahora? Palachen? que pues tosperdez una miqueta. Ahora lo explicamos. Bueno, pues Palachen que, que no sepa Guaire, todo lo conflicto gráfico que había. Esto ya viene de antiguo, viene de... En los años 70, cuando, bueno, cuando se principia un movimiento de recuperación de lengua, sería muy largo explicar todo lo que ha pasado dentro a la vez, ver el artículo, lo puedes buscar en, en mi blog y vía, yo creo que ya va principiando a ver literatura, ¿no? porque ya no historia que hay muy recién, pero que ya le va a ver cuantos años y yo creo que ya se pueden analizar unas cuantas cosas de las, las que han pasado en, estos, en estas décadas ya, ¿no? Eh, o caso ye, Que había, un, que había un conflicto gráfico ¿no? eh, tenemos muy tachen que no llega de acuerdo con las normas que se prendieron en 87 Muita tachen que nunca no, no ha estado de acuerdo con esas normas vía otras propuestas gráficas como la que puede estar la, la de la SLA la de, la de EFA Y, y también otras, pues más minoritarias no pero que también fase ¿eh? pues eh, bella grafía pues a lo a la castellana no no oye exactamente la castellana las grafías de consens en fin ya casi cu tantas grafías como como fablans tiene el aragones no cada uno va escribiendo una miqueta, pues como le como le gana desgraciadamente porque yo creo que, que como todas las lenguas nos merecemos un estándar nos merecemos Eh, una normativización también en lo gráfico Pero que sí, que, que casi lo, lo de menos lo, la, la, va, la base, los salaced Para poder hacer eh, una luenga oficial Una luenga de, de prestigio, de cultura que, Y que la falla servir la chen Pues como va a servir cual siquiera otra luenga Porque las luengas en occidente Pues sí lo que tienen Que tienen sus suyos estándares Las suyas normas gráficas sus suyas gramáticas, oficiales Y, y todo eso Prebatinas para resolver esto. Mi Naviú a eh, Bueno, no voy a contar, también sería muy largo, pero bueno, la zaguera, y la que premió la, la Dirección General de Política Lingüística del Gobierno de Aragón, dependiendo pues hizo del de Gobierno de Aragón, ahora en, en más de peso y junta, con refirmes puntuales de, de Podemos. Eh, esta Dirección General de Política Lingüística se creyó a principios, a primeras de, de legislatura y la ocupa Ignacio López Susín. De, bueno pues, pues también puedes eh, consultar la suya biografía en wikipedia y tal no vamos a entrar en en agorara y una de las decisiones que prene eh, a poco tiempo de, de entrar en, en la dirección general pues de precisamente prevar por fin de, de resolver este este conflicto gráfico a la vez la suya idea y que, que víaiga eh, expertos independientes lingüistas filólogos proposados por las por asociaciones Que faigan un dictamen y que ese dictamen pues siga catau por las, por las diferentes asociaciones y por la. bueno, por toda la comunidad de, de fablas del aragonés. Y por qué por tres asociaciones, sino por cuatro, por cinco, por vinte, o por dos, o por una. Bueno, pues la la historia todo como he comentado antes, pues vía tres grafías que parece que son las que más firme tienen, o a lo menos había tres propuestas gráficas claras. Una y la de Consello la esfendida por Consello de Fabla, que la, la conocida también como grafía de 87, mmm, básicamente que que y muy basada en la fonética, eh, pues son new la letra B, pa, o Son new. Eh, que por regular en Castell lo hacemos con B con V y mismo con w eh, Z palos o new palos New Z eh, En fin eh, No mete H's eh, Cosas asinas ¿no? Por ejemplo la, Las testagueras no las no las marca tampoco No las escribe Y asinas asinas DIMPS ¿no? Vina Unatra, que salió posteriormente de la SLA la Sociedad Lingüística Aragonesa Eh, que, que bueno pues de una grafía de todo eh, diferente y una grafía muy etimológica aunque por ejemplo lo, una de las cosas más más raras o más representativas y el, o, la representación de eso new che con g y con j etimológicas pues las que vienen del latín con, con g y con j en cara que en Aragón se pronuncia che pues por ejemplo chen la palabra gente en castellano la, la escriben g e n t no Y, y bueno, el pro que sí, pues también como, como en todas las grafías etimológicas o con una base etimológica fuerte, pues tienen B, V, C, Z, H, etc, etc, etc. Y la tercer en plegar, pues ya la grafía de la EFA, del estudio de filología aragonesa. que ella la, la, también de carácter más etimológico pero una mica menos eh, radical por decirlo de Bella Traza no me entendáis mal pero bueno pero que sí que por ejemplo la Che la Fache y, y bueno también tiene como característica pues que prevé a integrar una mica eh, bels Los Onius Venasqueses y bueno, con, la, con estas TZ famosas ¿no? de, de los plurales, y, y bueno, con, con diferentes características y una grafía antimas pues, que se ha vendido, que la puedes consultar en la suya para China Web, y que la propuso la EFA, que, que antimas pues y la, la asociación que surtió después del de, de proceso de Chuntos por el Aragonés y de la creación de isa de esa entidad que que de estar en la Academia del Aragones y que bueno pues que la fin no, no lo consiguió y, y que bueno pues quedó en, en esta asociación que él estudió filología Aragonesa. Y bueno, con esos bimbres, que aleva feroz esto de, de esta nueva grafía, ¿no? Con esa propuesta, se suposaba que, que las tres asociaciones que tenían grafía propia, o propuesta gráfica propia, proposaban lingüistas, y que esos lingüistas lingüistas, esos filólogos y esos expertos, pues eh, se intrigaría a tres para que fuesen un dictamen, un estudio y que fuesen una, una grafía. esta grafía, por fin, pues después de mucho tiempo, se presentó día 16. Cal decir que, que cuando dijo grafía, a, no estoy refiriéndome a ortografía, está allá detrás de las preguntas que me fue me la chen, ¿no? De cada de plega, esto de, de la grafía. Bueno, en primeras se suposaba que la grafía ya era nomás para decir eh, qué letras representan qué sonius, ¿no? No se iba a entrar en cultismos, en semicultismos, en. helenismos o en otras cosas que, que entra a la fin esta, esta propuesta gráfica ¿y cuál era el objetivo? pues el objetivo se suposa que llegara a solucionar un conflicto gráfico y que las personas que charramos y que escribimos, sobre todo las que escribimos a Aragones, ¿eh? porque un estándar gráfico sirve para precisamente para escribirlo, ¿no? Bueno, pues que, que todas esas personas, pues que nos sentísenos cómodos y que y que podésenos hacerla servir y, y a la fin pues solucionar todos esos problemas que yo creo que han estado un entrepuz continuo, ¿no? Para pa el Aragones que le ha feito muchísimo estorbo y que, y que ha conseguido en buena mira pues que se paralizase en Proyectos precisamente por eso, por no embólicarse por no más. Muchas administraciones, mucha gente no ha feito servir este conflicto gráfico, como en Chakia, eh, como sin Cusa, pues precisamente para no hacer cosa o para, o bueno, pues primero apañaz todos con esto y pues ya lo faremos. Bueno, pues eso, eh, yo lo que probaba de, de solucionar esta propuesta gráfica, esta nueva propuesta gráfica. Y, y claro, pues, muy tachén nos nos unos muy alufras con esto de que, de que a la fin, pues, talmente tres expertos a llenos a todas las polémicas, a toda la, la historia de personalismos que tenemos en, en la Aragones pues fuesen honra a la fin para la Luenga y, y resolvesen esto. Lo han conseguido, no pasa. En a mi opinión, pues lo que pretendía que, era que que se solucionase el conflicto gráfico y que la chain que escribimos en Aragones nos tener una grafía referencial, no se ha cumplido. Las asociaciones no parecen contentas, garra de ellas, y la, por la experiencia de otros años, las personas que lo tienen como Luenga Materna, tampoco no parece que, que la quieran hacer servir. Eh, no han feito servir a otras grafías muy topariñas como la grafía 87 porque básicamente esta grafía y la de 87 con el cambio y no parece que vayan a hacer servilista. <tose> Ya una pena, pero esto es lo que nos trobemos, ese día 16 en, en la Biblioteca Aragón, pues cuando descubrimos que, que hizo, que la nueva propuesta gráfica ya era la básicamente la grafía de 87, la grafía defendida por Consejo de la Fabla y, y otras asociaciones pues, eh, cercanas por decirlo de bella Traza con se fabula eh, y con bel cambio pues simplemente pues eso, pues la introducción de las ves y poca coseta más y cantimas, pues pillaba también pues otras atrás cosetas que en primeras no iban a estalle no pues como los cultismos y, y en fin eh, bueno Eh, no voy a adentrar tampoco en si me parece mi u peor isografía porque no lle no llevo mi problema, yo no soy lingüista, yo no soy filólogo, eh, tengo la mi opinión, pero que sí, pero, pero cuento que no lle, no, no tengo la autoridad como pa como para influir en en ninguno, ¿no? ni, ni pa, ni para que se tenga, para que se prenga en cuenta la la opinión de una persona que no tiene ni, ni estudios pros ni, ni conocimiento de luenga Pro como para como para poder decir cómo se ha de escribir, ¿no? Pero caso oye que hizo que que, iso, que, que, que va a hacer una propuesta de consenso, una, pro, una propuesta que tenese al tu vaso a todos y todas las escritoras contentos, y eso, y lo que no se ha Ya era una oportunidad histórica, como tantas, hemos tenido ¿no? en estas largas décadas, y parece que cada 10, 15 años, pues, vía una, una movida de estas, aunque probamos de solucionarlo todo, Y a la fin pues no lo solucionamos Y lo miedo que me fa y que, que se haya perdido La oportunidad de esta década Y que hagamos de esperar una otra década Para tener una otra oportunidad Que posiblemente también perdamos si es que era, no, si es que era si es había que ahora un mes de, de plazo para pa que charren para que se metan de acuerdo y, y si es que era mentibuque, y cuando se meta esto no, no, no quiero ni esperar un mes cuando se meta esto dentro de una semana semana y pico, pues ya sea todo apañado y, y ahí han plegado en un acuerdo que, que nos beneficia a todas y a todos y sobre todo que le beneficia al aragonés que buena falta le fa a esta luna que llegue las tres pedretas por cada día más Y que hemos de fe revilcar entre todas y todos Después de todo este negativismo con esa parte final de, de esperanza, ¿no? Yo soy un optimista compulsivo y creo que, que todo llega apañable y espero que, que en este tiempo se apañe. Pero bueno, a las cosas que sí que son buenas que, soy, que en el Aragonés siempre vía una noticia mala y bellas cuentas buenas, ¿no? Siempre la sociedad, eh, la verdad y que tenemos, como decía, no me acuerdo quién es tío que lo decía no, el Aragonés tiene mucha suerte de tener la chen que tiene defendiéndolo. Y, y bueno, pues en, en revisas cosas buenas, que al recordar que hue, llevo día de la lunga. Bueno, we cuan cuando grabo esto, o 21 de febrero llevo día de la lunga materna. Que bueno, para quien no sepa por qué se celebra o día de la lunga materna, pues que se pille o tierra de barrenados del año pasado especial de la materna, que encharramos pro. O caso, oye, que hue, se celebra o día internacional de la lunga materna, y pro que sí. Como siempre, vi a vi una ripa de, de actividad de Chen. Fendo cosetas por la aragonés y por las suyas lenguas maternas, pero que sí. <risa> Muchas de ellas institucionales. El eh, gobierno de Aragón, la verdad es que ha pillado este día odiar la lengua materna, como un dos días. señales en nuestro calendario de, de actividad y, y bueno, pues desde finales de chinero, de abril, pues van a ir fendo. un fascal calde de actividad, pues muchas la verdad hay que organizadas por las asociaciones, por lo tejido asociativo, pero emparadas por por el gobierno de Leguas, que las arrocla una una amiqueta y en este caso por la dirección general de política lingüística que quería señalar, pues yo creo que una de iniciativas que mejor y saliendo en estos zagués años, en esta zaga legislatura y precisamente pues las las que levando la oficina de lengua aragonesa, no, la oficina de lengua aragonesa para quien no lo conozca si sí, de verdad en cara queda Bel, bel ascuitán de este programa veloyendo de este programa que no lo conozca ya una oficina que ha el concello de Huesca que tiene a Chusa Raúl Lusón como responsable y que lleve no bellas cosas en Huesca muy interesantes y que si es quiera las fesen aquí en Zaragoza Que, que hay una de las cosas que, que nos faltan una mica de conciencia lingüística en nuestro concello bueno pues we precisamente o martes 21 de febrero se fació eh, cara nos ha feito cuando lo grabo esto pero se fació cuando lo sintáis vosatras y vosotros que eh, la odiada longa aragonesa con actividad con un concierto de Francho Sarrablo que, que yo un cantautor, que ya tiene yo creo el par de discos que son muy, muy interesantes que, que bueno si podéis tener un ratico para pa Villelo beldía pues lo os recomiendo mucho de, de ir a Villelo. Canta todo en castellano, pero tiene bella Canta en Aragones también. Sefa también no documenta lambistas, aunque pues Villerez Eh, buena parte de los movimientos de, en defensa del Aragones, ¿no? Pues había una parte que, que se quedó de, de vídeo, pero pero la verdad es que había mucha mucha buena parte de, de, ese, de ese movimiento en defensa del Aragones y de los suyos Fablans que aparecen en ese documental y yo creo que es una cosa que es imprescindible de, de vivirla Y sobre todo pues también pues en la, en la presentación de, de la campaña del Aragones, pues eh, se hace una, una charla de tal Bueno, un resumen de lo que ha estado la campaña de difusión del aragonés eh, No Concejo Huesca, pues han, han tenido una campaña en que han levado a las botigas de, de la ciudad de Huesca, eh, 300 packs con material en aragonés, aunque que lleva un calendario de 2017, pues con los meses en aragonés y todo esto, y un folleto en que se explicaban pues, las actividades de, de la oficina de, de lengua aragonesa, y un cartel para meterlo en las botigas con eh, las palabras Ubierto y Zarrao en aragonés, Pues para que lo puedes meter, la verdad. Y es que yo creo, por lo que me han comentado, que ha estado muy exitoso, que la chain ha respondido súper bien, que el 70% de los comerciantes se han demostrado interesados en la campaña. Eh, y que no más un 6% de los negocios que les, les propusieron de participar en, en esta campaña lo refusaron. O sea, que los resultados, como siempre, a la, la aragonés, cuando lo presentas en la sociedad, cuando, cuando, le, cuando le dices la chen sigue ya interesada por la aragonés, la respuesta siempre ya, ¿Qué es súper positiva. otra iniciativa también que, que ha surtido no sé si de los asturianos o de donde do, pero la verdad es que ya funcionó también, y el concurso, el desafío de memes en Aragón, en Aragones, no perdón, en lengua materna, en nuestro caso en Aragones, pero que sí, si, bueno pues mientras estos días ya esta semana de, de antes ya lleva el meme perastino, pues sobre todo pues vendo una mica de publicidad de, de este evento Eh, la, la, lo desafío y era bien claro, y era hacer un meme, un debouchet con, con un eslogan chiqué para quien no conozca lo que hay un meme, pues bueno, pues que se fique en Google y lo y lo busque, y meterlo con un hashtag en, en Twitter de meme ml por Modern, modern Language, lengua materna en, en inglés, ¿verdad? Tiene narices que se fegan en inglés. Bueno, pues eso, pues meme, eh, hashtag meme, ML, pues puedes probar Eh, a saber los memes ¿no? que había, que vi sobre todo yo creo que los asturianos la verdad ya que se han movilizado pro con, con este tema y bueno pues los Aragones fablans un una también pero la verdad y que por ahora en lo que le damos de día, ya pro present había vi mucha coña mucho cachondeo con esto con pro que sí, de, de la grafía puchi de la grafía esta zaguera que se ha presentado, pues porque tocaba, porque ha coincidido porque se han acertado que que chusto en estos días, pues yo era ese tema cuento que si es en estos otros días, pues si no o mardeo de, de otras cosas, pero pues ha tocado eso. Y bueno, pues que veías también todas las luengas que vi, porque yo impresionan Yo veía muchas que bueno, a ver, al tubas horas con hoy se va, pero veis los memes y, y yo muy bajo, yo muy majo lo que sigue Así nas que te recomiendo mucho de, de que todos entréis en Twitter o en los cuento que en Facebook también se fuera. Y metad y se meme ML y también pues si quieres ver nomás las de la Aragonés o las de la Asturiana las de la Euskera las que sea pues antimas o hashtag con la luenga que sea fatián Fatian, ya me fotí casi media oreta de, de programa. Bueno, eh, ya para rematar esta, esta parte, esta parte de. No sé si clamarlo de las noticias del Aragonés, o en plan recuerdo, ¿no? Alcordanza de, de la enredadera, dice el Aragonés lleve en vivo. Bueno, pues estás. esta parte de las noticias de la Aragones la quiero rematar también con otra cosa que se afeitó por odiado la lengua materna que la afeitó en este caso Nogará bueno no más que Nogará al alumnado los alumnos y las alumnas de, de primer grado de primer curso creo que llegan de, de bueno de uno de las de las clases de primer curso de Nogará que han feito un vídeo aunque salen pues cantando una, una canción de comando cucaracha en los tuyos huellos que lle nueva, que hay una canta que por ahora no la tenían grabada o sea, que, que bueno, que esto lleve primicia, primicia ¿significa esto que Comando Cucaracha va a tener un nuevo disco antes con antes? ay, ay, ay, ay qué ganicas A ver si no siente sonero, Pepín, Víctor. Venga, fezo disco ya. Esta canción nueva que ha grabado Comando Caracha, eh, y, una, y, una, bueno, y una versión eh, musicada de un poema de Juan Carlos García Olluelos. ¿Qué es de Juan Carlos García Olluelos y por qué escriben aragones? Bueno, él no escribe en aragones, él escribe en castellano. Y un poeta que lleva de Burgos y que, y que tiene una sensibilidad muy especial por las, por las luengas minorizatas y eso lo ha llevado a traducir los, los suyos poemas A una ripa de luengas, ¿no? Pues lo, lo primer libro que, bueno, el primer libro que conocí yo, no sé si yo, primer libro suyo, se lo dije a la noche en castellano, el la Anoy, y que yo que una replega de los suyos poemas traducidos a diferentes luengas. Concretamente a todas las luengas que él considera ibéricas, que son, leigo, Portugués, gallego, asturleonés, castellano, euskera, aragonés, occitano, catalán, valenciano, murciano, inglés por Chibraltar, Romani, la luenga dos chitans y ladino de los efardíes. la verdad de que yo curioso pues pues si yo pues que una persona de Burgos de Castilla pues entrese tanto por por las nuestras lenguas minorizadas no en el caso del Aragones pues entimos contó con con muchos traductos de diferente sensibilidad diferentes soluciones pues aunque este yo no garan que este yo la academia del Aragones bueno la EFA ayenda de Andorra de Consejera Fabla Eh, de Fablans, en fin, una mica de tono para que viese también una miqueta de, de variedad, eh, mismo periodistas, en fin. pues pues una mica para que también embrecara a, a toda la Chen. Y ese libro eh, se lo dije a la noche, estilo lo, lo primero, Binavi 1 de pues que se, se publicó fa poco y todos 2 le van a antimás un DVD con, con música, con, con las poesías leídas por, por diferentes personas y tal, que lo fa muy muy interesante. Lo podéis probar si lo buscáis. en internet, pues para o para leyelo, para parciar pa una miqueta y pero que sí también, en tener en, en Nogará en la plaza aso de Zaragoza y en cualquier mercado de estos que metemos puesto, pues también lo, lo puedes probar y mercar y la, la versión de, esta versión de Estudios Huellos de, de Poeta Juan Carlos García Oyuelos Pues sí, precisamente la que han hecho la música, para este vídeo que han grabado las alumnas y los alumnos de Nogara, y también creo que sí, los maestros, y, y que bueno, pues lo han feito y en clase, en la misma clase aunque a que fan la, las clases de, de normal, las de cutio, y, y que así nos puedes billar todo lo buen rollo que tenemos en Nogara. Con los tuyos huellos de.. de Comando Cucaracha versionando a Juan Carlos o poeta Juan Carlos García Ayuelos entonces hizo buscarlo en Youtube y así nos puedes pillar también un vídeo que lleve bien pincho de memorias tuyos sueños en abrazar el aire como yo lo soy en refrescarte con la misma la misma agua que en ti vas mi asmán Pues si no retornase. El sello mío fa atrañar tras nuestras fotos Y si los farro será Pa' que os detuve y machinen Los espacios a que me trobo Pa' que caminen peras plachas Anas tuyas pisadas A mardica que tornar. Same. Quemaron una semana para que se emita un nuevo Tierra de Barrenos Radio y no tengo grabo ni un minuto. ¿Qué puedo hacer? <risa> ya sé, lo de siempre, embolicar a la Chen. <risa> hey TD Believers, cuento con atrás cuento con vosotros. Estos días tardes de febrero va a estar basando el estudio grabación todos los días y quiero que madulled ¿Quieres contarme las tuyas cosas? ¿Creías que la tuya historia puede estar interesante? ¿Te aburres? Propósame temas Viene a tener grabar con yo Escríbime. música Entre todas y todos hacemos posibles estas dos hores mensuales de ràdio nalagonès. No dices que sea muerte y fene parte. No t'ha lingüística, una oportunidad, Patricia, Apta Bueno, y continuamos después de sentir a Comando Cucaracha y de sentir esta falca que, que pase por los redes, este Maitín, para yo, para usar otros, para una semana. Eh, continás en Topo en 101.8 de FM Zaragozana y continás escuchando Tierra de Barrenaus. de Parmenides a Sócrates Aristóteles a Plató y yo que desconexí y de Fer y pues conseguí embolicar a dos personas a una pareja lingüística como decían los ay que no me acuerdo que coñallera bueno pues esta coñalla que hay sonando que es la oberiéndia que grave pues todos digo que coñalle y bueno pues esta pareja lingüística que tengo aquí en el estudio no son otros que Marco y David buen día Buen día, bona tardí Buena tardí per nosaltres, buen dia, buena tardí y noy per a qui no s'aigua escoltant I si haguessis vist com reia Intentant Bueno y antes la parte de antes hemos estado charlando una miqueta de, de lo que ha estado o día da, da lengua materna de bellas actividades que se han feito y también una mica pues en, englobadas en, en esas actividades de o día da lengua materna pues que, que se empezaban pues casi en de febrero desde 1 de febrero di ca di abril, creo que que va a estar o programa, pues en en Icho se afectó una una actividad en en un IES, en un instituto de educación secundaria, concretamente en Joaquín Costa de Cariñena que que llea una actividad intro de programa, me os luciado eso. Y bueno, la primer pregunta, pues para toda la gente que no lo conoceis, yo sé que la audiencia de Tierra Barrenaos, pues es muy muy saputa y que sabe mucho de todo lo que se mueve, en no marco de la legislación lingüística y tal. Pero por si acaso queda el uno que no lo sepa, que ya he visto de programa Nieves Luciado eso y ¿para qué vale? Bueno, pues o programa Nieves Luciado eso y un programa do gobierno de Aragón. Y a la fin lo, lo, lo objetivo es partir el aragonés y darlo a conocer por, por Aragón y por los centros educativos de Aragón Más que más ¿Y cómo funciona? ¿Como este programa en qué se traduce prácticamente? ¿no? Se traducen en charradas u seminarios u actividad de show una u dos horas Que se fan en los centros que pues que lo demandan En cara que, bueno, al decir que Haz agrañada la requesta ya está muy to amplia y había creo que en que son 32, ¿no? o 33 centros que se han quedado sin sin poder hacer la actividad o cualo en parte y una noticia mala, pero también ye bueno en el sentido de que el aragonés pues tiene ya demanda, y esa demanda, sí. O sea, que que somos charlando de que vía se eufren esas actividades, ¿no? demanda de de gobierno para una actividad que que aprestarán pues asociación, o personas a título particular, o cómo funciona eso. Sí, o gobierno fa una una mena de bolsa. Aunque las asociaciones o espartículas, pues van a suyas propuestas de actividad. Pueden tener cada uno un máximo de tres, si no, si no me equivoco. De pues, eh, se aceptan uno. Me paréis que nunca no tengo una y está refusada. Y pues se fáis a bolsa. Y de pues, son los centros, los que venís a bolsa de actividad y trigan. Aquí quieren, van a demanda a o gobierno. Y si hay presupuesto, pues <risa> <risa> le dan. No, el problema es que lleguéis un presupuesto. Porque nosotros, por ejemplo, en, en Cariñinera de, demandemos cinco actividades diferentes y a la fin pues nos concedieron una. Estió Marco o, o día 7, y la verdad que muy bien, pero pues eso. Demandemos cinco y a la fin una. Y como nosotros, pues la a, a mayor parte de los institutos que a la fin demandan más, pero no había no DINES. que más, cuento que también por las características ¿no? de, de estas actividades no serán cosas muy caras, ¿no? no quiero decir, pues si son charrando de charradas, de talleres, de tal, pues cuento que la gasolina de lo sí, cuento que más, más. que más y a pagar a los ponentes, a benzina, ¿no? Y... Exacto, y cuatro materiales que para dos horas pues tampoco no son guaires, o siga que no llegue no un pre-alto. me parece que van aumentado o presupuesto este año, ¿eh? pero también a, a demanda de dos centros también pues y, y cada año y eso pues bueno pues exacto Bueno, y eso, como decías, ¿no? Eso también hay una buena noticia que, como siempre decimos en Terra de Barrenaos, pues la, la la sociedad aragonesa, pues afortunadamente sí que tenéis esa sensibilidad que París, que muchas vegadas, pues no tiene no tiene el gobierno o, o al menos no en la intensidad que, que lo demanda la, la sociedad aragonesa. Y, y para chen que trabajen en institutos en centros educativos... ¿Cómo se demandan estas estas actividades? Porque seguro, regular que viache en, de profesores y, y profesoras y de, que trabaja en la, en la docencia, porque esto no más para secundaria o...? No, no, yo también para primaria, ¿Pa sí. Primaria, primaria y secundaria, sí. Pues, pues eso, ¿qué falta? Qué, qué y, y también para edu pa educación de adultos, ¿eh? ¿Sí? O sea, ah, había, sí, cierto. Había posibilidad también para centros de educación de adultos de demandar actividad. Y sí. para FP, yo qué fácil FP también. Pues también, <risa> yo creo que también, sí, sí, sí. sí. sí. Bien, bien. Pues que, que, que cal que faigan los, los profes y las profes que quieran demandar una actividad. Pues yo, que yo, más que más demandarlo en septiembre. En septiembre cal demandarlo, cal aprobarlo también por el claustro de, de profesor. Y bueno, pues, pues, de, pues de aprobarlo por el claustro de profesor, lo demandas al gobierno de Aragón y pues pues te cal esperar a que resuelvan la convocatoria y, y yo como la lotería, porque este año... <risa> lleva a muchísimos centros que no no tenemos posibilidad ni, ni siquiera de hacer una, una actividad así o sea, es que bien yo contento la verdad he demandado la actividad dos años y la verdad que los dos años pues nos han concedido actividad para ver bueno y que cómo reciben los la resta los tuyos compañeros en el caso lo, la resta de profesores y profesoras y y cómo lo reciben también los alumnos las alumnas hombre pues vía de todo vía de todo porque Pues esto de la Luenga vegadas como yo una mica politizado, pues a vegadas había compañeras que dicen Pues esto de Aragones, pero si esto hay una cosa de opinión, tal cual, y bueno, pues, pero bueno, bien eh, En general, bien, eh, las compañeras de, de Luenga que, que, es, que son compañeras pues más sensibilizadas, ¿no? Con estos temas de las Luengas, la verdad que, que muy contentas de hacer la actividad Y anti más de impuestos de Fela nos, nos medicieron, ¿no? Y el año de venien, Sigas o no sigas aquí, eh, demandaremos act esta actividad que nos ha cuacado. Sí, bien. Por los alumnos yo creo que, que muy todo bien. Y Antipartis ha visto una evolución en las zagueras 5 o 10 añadas muy todo gran de haber de entrar en un centro y haber de explicar que llega el aragonés, que no lleva un dialecto del español, que llegue vivo, que no llegue muerto y todo listo. Bueno, pues eso ya cuando entras ahora en un centro ya... Ya no, ya no cal, en nada más gran parte dos casos. Ya puedes principiar con un contenido un poquito más serio y pues por un costado, y eso te plena dar huello y por otro costado puedes entrar a tratar otras cosas más fundas. O sea, y de impuesto, eh, cuando rematas a la actividad, pues un año dos años de impuestos te lo vas con la sorpresa de que Beluno se ha apuntado a el curso Aragonés, y lo te lo trobas por Astiu, de que en la carrera ha feito un treballo sobre el aragonés, fa poco. nos decís una compañera que también lleváis esta actividad, Yoli. Sí. Y, y bueno, pues la verdad que, que llevo muy todo bien, muy buena aceptación entre alumnos. ¡Ay, qué maravilla, qué maravilla! Estas cosas que me decís... No, mira, y lo ya, que cal valorar también, contento. pues que ante más, eh, la muga de Huesca, pues lleé lle superada. <risas> la añada pasada fa, fació calamocha la, una actividad, Este año la fa una otra vegada a la mocha, sí. pero también al Cañiz. O sea, así sí. no es que, que bueno que lleve bueno Villar, que no solamente se fan estas actividades en, en la provincia de Huesca, sino que pues que también Zaragoza uh -huh. y, y Teruel también llevo plegando visto sí, sí, del sí. programa. Así es que muy bien. Bien bien, apago allí lo. Y importante no refirme también dos equipos de los dos equipos directivos, eh, que los equipos directivos dos centros pues pues refirmen este tipo de De actividad que, bueno, pues la verdad que yo los dos años, muy bien Pues a la de aquí, a ver si Bueno, tenía suerte <ríe> el año pasado en, en Calamocha que, que Xavier de Jaime, o director de do, do Centro, charraba al aragonés y cuando le dice, oye, esto ¿podemos nos demandar una actividad? Me dice, sí, sí, entaban, entaban. Y la verdad que Dim, pues, pues muy contento y este añada pues un compañero que lleve treballando en, en Calamocha pues también ha demandado la actividad, así no es que, que bien. Bien bien, o sea, y diciendo vaya, ¿no? Que, que fendo ahí si bien para que para que al otro año pues vaya vaya más cheno ¿no? cara que no hicías pues que, que se continúe demandando la actividad, mola, mola, mola. Y y bueno, está concretamente que que charramos que la faciez o pasado 7 de de febrero Eh, contadnos una miqueta, ¿no? Soy leyendo aquí una mica en la, en la noticia que salió en el heraldo, pues eso, huitanta alumnos, alumnas, de cuarto de eso y primero bachillerato del Instituto Joaquín Costa de Cariñena, eh, como decías, ¿no? En, en Zaragoza, que muchas vegadas, pues eso, pues, pues crevar también con otro pico de que estoy una cosa del Alto Aragón, ¿no? pues también, y, también interesa y muy en, en tierra plana y en lleno sur de, de Aragón. Bueno, ¿qué fácil es? ¿En ¿Qué, qué consistió la, la actividad? Bueno, pues eh, digamos que la actividad tenía dos grandes parties una que era pues, explicar una mica diversidad lingüística y hazlo en gasto mundo con una chiqueta aplicación, juego, actividad de cómo se ve llevar reflejado en Aragón y en, y en Zaragoza también, pues con un ocaso dos rumano, con, pues eh, la zaguera semana había feito fotos de locales rumanos con carteles en rumano, en árabe y también bella cosa en quechua que se puede va a trobar por Zaragoza. Me, me se pasó de Demetero Wolof que también es esto pro interesante Antipartinista Radio se, se, no sé si se continúa haciendo pero en tiempo se enceba un programa en Wolof o siga yo primero de, de Tot Aragón pues sí pues, pues, pues ayer ha esta, esta primera parte y la segunda parte estuvo una un desarrollo más general de, del aragonés de, eh, tanto en, tanto en, en lo no en no desarrollo histórico como en la, situ, en la situación actual tanto en la parte patrimonial alto aragonesa como en el movimiento asociativo de las capitales Y, pues dicho, rematemos con una pantalla muy conocida, Mai Manolo García, Osillo 240 principales, que os mensajes siempre les, les, les choca, y hacemos un juego a la fin. Y, bueno, en general, es dos 2 horas, Y yo salí muy tismo contento, porque más de 80 alumnos de esa edad, a zaguera hora do día, dos horas de seguidas, y que saliese tan bien, siga, eso nunca no me lo he entrefilado en la vida. Yo salí contentísimo. A mí me cabe decir que tenía miedo, ¿eh? <risa> tenía miedo porque 80 alumnos de conchunta en la misma clase, dos horas, rematando la mañana, tenía miedo. Pero la verdad que a la fin estoy bien, ¿eh? Estío bien. Evan, Eva hemos pensado en, en primerías de hacer la actividad con 30 y Y a la fin, pues, eh, tío que compañeras mías de Trevalla me dijeron: Pero, ¿y esta actividad? Pero yo podía ir con los míos alumnos también. Y yo les decía: Pues bueno, pues si Marco no, no tiene problema. Y a la fin, pues de 30 y a 80 alumnos. Así es que, que, embolicado, pero bien. la verdad, que, que muy contentos. Nosotros y él Y o sea, las que... compañeras también, que ya importan, ¿eh? sí. compañeras de Luenga que, que, vi, que, que a la fin estiaron y, y bueno, pues la añada pues le hicieron de, de Fela una travegada y más de Fela, o, o departamento de historia en este caso, y también o departamento de, de Luenga. qué bien, qué bien, qué goy qué goy qué sí. fa sentir, sentir eso, güey. y que más lo que decías, ¿no? Yo, yo ya era imaginándome ahora, ¿no? La, la clase, hizo guay tantos alumnos de la edad, de cuarto de su primera edad, son sí, sí. 16 años, ¿no? Si fa uno fa, alrededor de los 16 años, que bien difícil, ¿no? De, de que se... Por, sí. Porque yo lo yo me acuerdo de cuando tenía 16 años, y con 16 años, fer atención, ferficancia de bella cosa que te vengan a contar los profesos, por muy interesante que sea, pues ya. Que... Hombre, Merito es tío de Marco, eh, que lo pasó muy <risa> bien y, y bueno, pues. Los alumnos, los, los alumnos, alumnos muy buenos. Bueno. Me quedé encantado con él. Y después pues, los contenidos, que has dicho, fícalo en dos horas. Hostia, capacidad de síntesis, ¿eh? Sí. Evan Ostreballado, también antes, da, da charrada, un vocabulario con él, porque a verdad que. Pues eh, fan servir muchísimas parolas que son de raso aragonesas, pero que no, no se piensan los mensajes que son, que son aragonesas. Y cuando dicen, pues esto, que ¿Cómo? Tape o cuacar o caler o escape o tobaya. Dicen, pero esto es aragones. Y sí, ye, aragones. Bueno, y se quedan sorprendidos. y se, se hay otra de las mm -hmm. cosas que yo era leyendo y, y bueno pues eso, pues que, que fácil de una miqueta lo, lo que comentas, ¿no? de, de que llevo eh, que queda, que son lo, los repoys del Aragones en Cariñena, ¿no? Sí. Que por lo que me estés diciendo, pues, como siempre, son más de que no nos sí, pensamos sí, ¿no? Bien. aquí en Zaragoza, que, que muchas vegadas nos creyemos que, que vía según que parolas y segundes que expresiones que son, que ya no quedan no, no más que en el alto Aragón. Y, hostia, pues por ejemplo, el Caler, ¿no? que, que sí, yo, sí. yo me acuerdo que flipaba mucho en Andorra, sí, sí. Andorra Teruel, cuando, cuando lo senté por primera vez. Y, y, y, y llevan, se notaba, bueno, y cuento que tú oyes ahora bien en en Cariñina, ¿no? Como oye la, la pervivencia del Aragones ti y también como oye generacionalmente. Yo cuento que ellos pues, pararían cuenta Pues, por ¿no? ejemplo, esta parola Caler, eh, ellos no la fan servir, pero la Evan has cuitado a los suyos lolos. Ah, hostia, pero eso a, a mi. y caler, dice yo no la fui a servir pero a mi abuela sí y, y vía también parolas sobre todo vinculadas a, a un mundo rural y estos mensajes que son mensajes que se que han crecido en, en, en lugares pues la verdad que, que sí que parolas más que más vinculadas a las actividades agrícolas pues en cara las las conocen Bueno pues pues yo de verdad, datos muy tismas, gracias por por continuar fendo este este este por esta faina que no, que tan maja, y sobre todo por eso que dices tú no, no, no, no, no, de que no, de no, no, se no, no, estas cosas. no, no, no, que no, no, la no, no, Como no, no, pues cusirando que no, las que no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, que... que, adivir, que... Yo que simplemente contanos. que que os prometo que, que Ascuitaremos en clase este programa para que sientan charrar sí, bueno. Soy yo profesor en, en Aragonés y, y bueno, pues para que Ascuiten también que se ha charrao En clase, bueno. así, en, casa, en, en la radio así, nas que, Y que yo gracias. decir que soy encantado Bueno, muchas gracias por convidarnos Y encantadísimo con vosotros. toda la gente cariñena mm. También con Belpay que no sabía que, no que tenía un fío en Cariñena y conocía y conocía y de, pues me lo dice, ah tú has feito esto, pues salió muy contento y tal, o sea, que encantado con toda la gente de Cariñena profesores, alumnos y país y mais, mais. Bueno y finalmente también cal decir que, que bueno, que los medios de comunicación pues pues también nos han dado nos han dado bola y hubo en el heraldo escolar de, de 22 de febrero pues ha manejado una noticia que charra de, de esta actividad feita en Cariñena sinas es que bueno, pues que también lle pro bueno, ¿no? Okay. Hombre, sí, sí, cal, cal que den traslada ¿no?, de, de todas estas cosas. Y, y ya te y tus París, y sacabas una cosa que también le importa, ¿no?, los países y las mais de, de los niños y las niñas del alumnado de, de Cariñena, bueno, de Cariñena y de cual si puesto, eh, también cómo reaccionan, porque no sé si, pues, lo que decías tú, ¿no?, que de cabo te trovas todo vas carnuce de profesor, afortunadamente, pues, París, que no oye lo no lo, lo, lo No, general, Pero a los países los, los y las más que, que dicen también, cuento que la actitud positiva, ¿no? Sí, en general, sí, sí, sí. Sí, sí, antimasos mensajes eh, charraron con los suyos países de esta actividad, ¿eh? Y les demandaron, pues, pues información, pues, que, que también charré con ellos de hacer de una, A la fin no lo hacíamos, pero... De que buscaran topónimos relacionados también con el aragonés. Pero bueno, quiso para pa la añada sí, También, eh. también pues hay sí. el tema de Matías Pradas, escritor en aragonés de Cariñena pues sí. Y, no, y lo toquemos poco. Y, pero bueno, sí, a que se pueden hacer muchas cosas. Pero... Para cuenta, ¿eh? dos horas y qué <risa> queda ahí verdad, que ahí. Por hacer muchísimas cosas. Bueno, pues, pues lo Muchísimas gracias por a vuestra faena. Muchísimas gracias por venir y, y contarlo aquí en Terra de Barrenaos, en Radio Top 901.8 de FM. Que vaya bueno. Vaya bueno. Muchas vale, gracias, gracias, Carlos. Muchas gracias a tú. Y, y bueno, con, con esto estos son raíz sonando de fondo, vamos a dar paso a la siguiente sección que, como encara no decidió de qué irá. Pues, pues no tose decir tampoco. Pero antes de eso, pues os va a presentar una canción, una canta preciosa de Alide Sans, de una cantaire de la Val de Arán, que canta en occitano, que, pues bueno, pues ya que somos charrando de luengas minorizadas, pues también en occitano, en ye una, ¿no? Una que, que se charra, pues eso, pues en, en Occitania, y aunque la Val de Arán, que en Caracas administrativamente en Cataluña en el estado español, pues también se, se charra. Shoju de Alide Sans. de que que ja massa temps que acaberen els nostres tímulments eh, com a vivies tu la vida passa i tot canviar soju soju soju pensi que ja massa temps camisa baixada tu em baixa terraporta, no veuris encara que digues paraules clares. Soju, soju, soju. Crec que ja massa temps que m'entendis qui de Da i de nete ara crid i perdó. tufida mes tofi, de més larmes en el mes De més larmes, de més larmes en el rí. yeah. É, é, é, Sou o que a tua mãe é quem quer morrer. que a minha é quem me Dile o que não vos pensa sei que é mais fácil. Dile o que não te lembra em besta da dignidade. Acorde mais lisas tu podes até conhecer o pru. Wake us da cor, embarrar-te é murar. Me podui cada viatge que santi que no mescas. Imagine que tornem a començar. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Sojo Estamos en Radiotopo, en 101.8 de FM Zaragozana, en este tierra de Barrenaos, con tantas secciones y con tanto movimiento alrededor del aragonés. Qué de hasta... cambiazo de ritmo de, de Alidés Sanz, que llega sonando antes con ese Shoshu, y, y que ahora hemos cambiado tan, con esta música tan guerrera y tan almugábar de, de Lurte y a suya última frontera. Y a la fin, el robado de yera la canta con la que principiábamos la sección anterior aunque charrábanos con David y con Marco que yera del Samix de Les Arts. Pues los ríos, las montañas mujer, Recuerdos de infancia pasando. Bueno, y, y Lurte sirve a introducir esta nueva sección aunque íbamos a charrar de, de la tierra de aunque son muy tos, dos componentes de, de, de Lurte de esta colla de músicos de la compañía de músicos Almogabas En Teruel, fa poco, pues se facción las, las bodas de Isabel, los medievals los amantes, como cada uno les, les estima más de decirles y, y entre toda la programación que, que lleve muy Eh, muy encaixonada, ¿no? de todos los años se falta, solo lo, lo mismo, pues las escenas de, de la representación de los amantes y tal pues este año nos trovemos con una con una nueva representación, con una nueva escena Que, que tenía una particularidad y que llegara en Aragonés, que por fin pues en más de trasladarnos con los vestuaches y con la ambientación medieval, pues también podíamos disfrutar de, de la luenga que se charraba a tapar a la vez en, en Teruel, que no llegaba otra que el Aragonés, pero que sí y hasta ahí, pues nos trobemos en la plaza de la catedral con, con piedra u barro fagan algo, una obra de teatro de la compañía de teatro Fosca de Lera, que ya llegué creo que la tercera que, que fan en Aragonés Y que tenemos aquí a Gerardo para que nos me una miqueta. Buen día, Gerardo. Hola, buen día. Bueno, ahí está, mmm, cal decir que, que hizo que no llegué la primera obra que es feito en Aragonés. En, ¿Cuántas más en fe, en feito? Y, ¿Y de qué iban? ¿no? ¿Una miqueta? Sí, bueno, pues ahí está ya tercera, ¿no? está zaguera que hemos feito. Eh, con piedra u barro, hagan algo. Ya primera vegada que la representamos. Y puede estar que hace que aguera, ¿no? Porque esto pues, a feito de propio, pues, para Teruel. en hemos feito dos más una que era pues y ahora que se en primeras a primera hora que hacemos pues en Casalambrote fa varios años pa un pinte de aviento que i era pues un homenaje pues a Justicia, ¿no? O día de antes da muerte suya basado pues en en la capilla de Lanuza Nuza y bueno, de impuesta bien pues hemos hemos representado Tierra Negra basado también en un en un cómic de de Viñuales, das huencas Meneras Y ya segunda, ¿no? Y está, pues bueno, pues, zaguera que hemos representado, sí. Bueno, y, y a Nez Feito y esas, esas representaciones, ¿cómo se ha movió, no? Porque Fer Teatro, bueno, Fer Teatro, ya es difícil, así en, en general, pero ante más Fer Teatro en Aragones, que siempre somos un público pues más más chicorrón y más de, de mal trobar puestos, aunque se hagan representaciones de esta mena, pues, pues como todo se ha apañado y, y, y, y a Nez es Feito estas representaciones? Bueno, yo que conste que fue teatro en aragonés porque si no, no enfería. O sea, para hacer teatro en castellano, de verdad que no en fui. Yo fui, pues todo lo que sea, relacionado con la y la cultura aragonesa, pues es el que me ha fa favor ya yo y prou. O sea, si, si ese de hacer teatro en castellano, pues ni, ni de cue, ¿no? Eh, bueno, ¿hemos representado sobretasistas? Pues a primer de todas, pues hizo fa años, pues, bueno, fa años, fa cinco o seis años, no, no me acuerdo, ¿eh? Pues para un vinte de aviento en, en Casar Ambrote... pues hizo como ya era o día de antes de, de la muerte, de hecho de Lanunza, ¿no? Pues en homenaje pues lo representemos allí pues y ese mismo día o la antes y pues pues bueno, la hemos representada también pues en el centro cívico Río Ebro, en el centro cívico Almozara, en Artieda, mismo en Barcelona, ¿no? En el centro Aragonés de, de Barcelona. Hizo con con la hora de justicia de pues, la de Tierra Negra. Pues, yo no me ha he hecho pues también a, Os, a Osmunés, no de, de Teruel, las cuencas mineras y la hemos representada dos vegadas nomás eh, una en los centro cívico Río Ebro, pues estar. en Lactur, no sé cómo se dice, creo el que Actur, sí, sí, sí creo que se sí, dice no sé. Río Ebro y yatra en, en hecho y ahora pues eso de vista de Teruel, queremos reprener esa obra y representarla pues en las cuencas mineras, ¿no? que, que es lo suyo Ya nos han dicho pues desde de varios concellos de ella y, y soy yo lo que faremos. Pues ahora pues mmm, pues en a la otra semana pues ya quedaremos y empeciaremos una mica a moverlo, pero ya pues con puede estar que con más texto y mismo con más personajes. ¿La de Tierra Negra? La de Tierra Negra, sí. Yo Isa la verdad, bueno, a ver, Manfito Goy, las, las tres creo que sí, pero la de, la de Tierra Negra, también claro, pues como yo la, la mía pareja pues de cuncas mineras y tal, yo creo que había muchísimo sentimiento, ¿no? Que hay una obra muy maja y que lo que decís, ¿no? Que, que eso sí si se representa más en Tierra Minera, pues te en una, una cosa, ¿no? Muy pincha y muy quepe, que te toque en en, eso, en toda esa cultura y en toda esa, esa sociología, ¿no? Que vía por hasta y por el sur. Eh, y bueno, ya en, O sea, que, que esta París que sí que la hizo continuar representando, ¿no? Por, por Baiso Aragón, o bueno, pues a, aunque todos digan, ¿no? Sí, no la hemos feitas o que dos vegadas, pues eso. ahora la íbamos a reprener, pues ahora ya con una mica más de, de fuerza y, y ganas, y ahora, pues como en esta, también, en esta obra de, de Teruel, pues ha participado, pues Machén, pues a mirar si. Pues si lo simbolicamos una mica y participan también en, en, en la obreta. Y eso también con más texto y a mira así también con, con más personajes. Porque, bueno, pues las obras que, que hemos feito, pues cada obra nunca no ha estado igual. O sea que siempre han participado, pues diferentes pues, personas, ¿no? Que han pasado por por la compañía, o que han habido de marchar, o que no han puesto de impuestos. pues con Tinaye y, y esto, pues, lle vivo, ¿no? Y el aragonés, lle vivo y, y o teatro, ¿no? Que, que nunca no fas a misma obra, que siempre, pues, sale una mica diferente, ¿no? Tanto por textos como por personas y por tono. Bueno, y, y ya con plegando en con, pie, con piedra u barro fagan algo, ¿cómo surte la, la idea de ferista obra y de, de ferla pues, de propio, como decías, no, Ta, ta, iso, ta las bodas de Isabel, tal los amantes de Teruel. Pues esto surte a resultas de, bueno, de diploma de, especi de especialización de, de aragonés que fa eh, Daniel Ezquerra en, en Huesca y como treballo de fin de curso, pues él decide, pues, de feristo, ¿no? De charrar con la Fundación Bodar de Isabel y Proposales, pues, de Ille a mirar la posibilidad, y es una cosa muy difícil, ¿no? posibilidad de, de poder Ille y representar una obreta, pues, de lo que se charraba, pues, tapar de la vez. a la fin pues nos decidieron que sí, o sea, ya primer vez y una pasada, ¿no? Ya primer vez pues hizo que en Teruel pues siempre se miran mucho, pues de eh de ambientalo todo pues muy medieval y mismo indumentaria, ¿no? Pues todo como era pues en antes tapar par la vez, pero mani menos pues hizo pues Alhuenga, pues no no tienen mica cuidado, ¿no? Y una mica zaborrero, pero bueno, pues lo que a lo mejor tiene tirón u uh, misión y uh, bueno total que nos dicen que sí y ya pues eso pues nos metimos a ensayar y y la verdad que, que muy contentas ¿eh? con la obra de, de aceptación y, y de Chen y además pues por pues, también Hora H pues también bueno acompaño acompaño acompaño, acompaño en, pero, en, sí. do, en doy fe porque porque la verdad es que sale un día muy muy pincho y bueno qué tal qué tal salió la, la representación como Tosbillez Yo estoy, estoy viéndola y la verdad es que la plaza llega a rebutir de Chen, que llega era un, un puesto que a yo personalmente me fa muy togo y, no que la, la plaza de la Catedral de Teruel y Antima y una hora llega era las do, la media tas dos creo que llega, no a, sí las tas dos sí sí y, y bueno qué tal salió tanto a ta los que ayeranos viéndolo que yo a lo menos salí muy contento como tabus atrás no que como como lo viviez como todos lo paséis y cómo lo viviez Pues eso, lléranos con una mica de nervos, ¿no? Pues si en Teruel, ¿no? Muy tismachen. Eh, pero bueno, nos fuimos muy contentas, ¿no? Y también dentro de la organización, pues desde la fundación nos dijeron que muy bien, que ya muy contentas con atrás. y a la vez que hizo, no sé si venía ochen de propio a Bellenos uno, porque también, como en la programación, pues nos lo cambiaron a Zaguerora, o día antes, o dos días antes, nos hicieron que nos cambiaban de, de escenario de, de la plaza autórico, de, eh, de la plaza de la catedral, pues bueno igual igual nos teneba no igual nos tenía si nos nos, nos han ditó, pues con, con tiempo y, y en los programas se salió también pues eh, a nuestra actuación pues marcada y tal porque no sé si ya solo la obra o solo la cosa que se ha cambiado a Zaguerora, en fin bueno esto lleva una cosa pues muy difícil ¿no? de diferente nivel pues por, por los políticos por, por gobierno que había, no siempre pues se saldrán con las manos pues a, a la tisba no de todo lo que fe, mesmo, nos nos nos pedieron nos demandaron que les pasasenos os textos, ¿no? O sea que no sé si se enfiraba un wire o y, y bueno, pues también vía view pues polémica, ¿no? Con esto de que si.. que si romance, que si Aragón es medieval, tal. Bueno, y claro que lo que se echarraba pues tapar a la vez, pues era, pues bueno, pues Aragón es medieval, lo que pasa que, ¿qué pasa? Pues que, que el Aragón es pues que una lunga romance, lleva una lunga románica que viene de latín, una lengua romance, o sea que.. Se ha molica una micato y, mm. y, bueno, no sé si para bien o para mal. Y ha salido en diferentes medios y tal de comunicación, pero bueno, que importa igual, ¿no? Televisión, radio, eh, periódicos... O sea, nos hemos ido muy contentas y por la actuación que hicimos, que por Achen, por, por la Fundación también, que nos, nos lo dio. Y bueno, pues eso ya le importa y ahora, pues, pues otra cosa. Vamos a reprender, pues, esta otra obra, la de las cuencas meneras y, bueno... Mm. O sea, vosotros lo vi, bien, ¿no? Porque eso, la, la plaza, ya, ya te digo, ya era, y era rebutín. Y yo, a lo menos, las, los comentarios, claro, yo y era ya también de la chin que tenía Redol. Y todos los comentarios eran todos súper positivos y, y, de, y de muy bien la chen Yo creo que se lo pasó de, de Viti Bomba. ¿Y de qué va la obra? no Está aquí, bueno, no sé si la vais a tornar a Fer o uno le va a decidir a tornar a, pues a Fer. Pues en la... primeras no, en primeras no, porque en otro puesto no sé si tendría cullida... No lo sé, o sea, y una obra específica pues de propio, no más que más para Teruel. No lo sé, pues o, o eh, al o al año veniente, a las bodas de le... o al otro año, y eso si nos tornan, si nos tornan a, a clamar y a, a decir de Iye, pues bueno, pues pues estar que que faigamos, eso que faigamos esta o que u que una otra, ¿no? Pues esta obra va pues de de las Torres Mudesas, ¿no? De, de Teruel, de San Martín y y do Salvador y bueno, pues de Que a la fin, pues se casa Ista eh, como. Isabel, con Pedro de Azagra. No, pero bueno. Ah, ah desde, desde. Adentro de, de, de Obreta Ista, ¿no? Ah, pues, vale, vale, vale. Bueno, pues a la fin, pues, ¿quién gana? Pues la de o Salvador porque. <risa> porque la de San Martín y tuerta. Bueno, allí decíbanos torcida porque al mejor no se entiende de pero bueno. Nos lo entende Bache ¿no? De lo que pasa es que cae, eso, han de arrimar también las cosas. Y claro, si dices tuerta de San Martín, yo tuerta, pues dices, pues bueno, pues a mí no lo entienden, ¿no? Pero bueno, aguas tuertas, pues todo el mundo lo entiende, que son aguas torcidas, ¿no? Y eso oye claro. Bueno, bueno, lo de que todo el mundo lo entiende. ¿eh? Bueno, bueno. <risa> pues, pues hizo, vía vía, pues empecipiemos con pues una mica de, de romance, ¿no? Para pa pa animar a la para que participase. Y a Chen de verdad, que muy animada. y, y pues, pues ya pues la obreta la obreta en sí y bueno, pues eso, pues diferentes personajes, ¿no? no sé si en Yeranos si me paréis, pues vais a dirección de, pues, de Luis Vitria y y bueno muy bien, muy contentas y y para repetir Yo, la verdad, ¿qué hizo? Yo, si, si las cosas fuesen como, como habrían de estar, pues eh, todos tornarían a clamar porque porque la cosa salió muy muy pincha. Y, y yo creo que, que hizo que hay una obra bien maja, que nos lo pasemos muy, muy todo bien con lo que decía hasta ahora, con el romance que, que facies de, de primeras, pues una mica tan ta animal al la chen también, pues que, que hizo que, que esté muy majo porque, porque hizo por la Chen. Igual no sabían guaire bien a, a qué iban, ¿no? Y, y con eso a escape, pues, los, los fáciles participar y, y los fáciles embrecarse en, en una miqueta, ¿no?, en, en la hora. Y, y quedó bien pincho, bien pincho. Así que no sé si, si veía coseta más de, de Fosca de, Lera, de de con Piedra o Barrofagan algo... No sé, pues que hay un grupo abierto que, que cual siquiera, pues que quiera venir, pues, eh, eso somos con, con los brazos abiertos y... y bueno pues que que esperamos pues continuar no Fendo Teatro pues por a, por país ahora pues con listadas cuencas y merenas, pero pues queremos Fene Unatra en cara no sabemos de qué pues estar que de de Moncayo las leyendas de Becker y tal bueno oh, lo hemos comentado sin más ¿eh? Ideas, ideas. Y, y bueno, pues sobre la marcha, ya iremos viendo ¿Cómo pueden contactar con vosotros? Si te os quieren encargar bella cosa, si te os quieren achustar Si te os quieren embolicar para pa que actúes en o, en o suyo lugar, en lo suyo bico, en aunque sea Pues como no me sea el teléfono de, de director, <risa> pues te os doy a mí Bueno, también somos en las redes sociales, ¿no? Bueno, bueno pues en si las redes sociales En, en Facebook, que... en el pues Fosca de Lera, Que sí, encara el sí, no sí. pencha pues esas fotos y tarzagueras de Truen Pero bueno ¿Y si no que me encanta Nogara o qué? Y si no que se me encanta Nogara u... O mío teléfono mismo Yo me digo Gerardo Bueno, en Facebook Gerardo Galliza En fin, bueno Me se yo yo mi teléfono Que hay ahorra y... O tuyo teléfono, oye Bueno, 651-139 waito waito waito Vale, si no ya meteremos un chifliu Y pues bueno Pues muchísimas gracias Gerardo pues, Bueno, y como billes Teruel asignas en general de, de Medievas Porque ahora Vamos a charlar una miqueta También con Con Chen que por Por Teruel, cómo vives estos amantes o poco pues, rato que estés, ¿no? Porque estés nomás no más que en día. No, de pues también hizo de por de tardes, bueno, pues eh, y fue y torne pues en, en odia ¿no? Pero bueno, pues que que vas a ver que voy no de Ige de Villert, todo ambientado medieval y una cosa pues única, ¿no? Y va muy tachende de fuera y y una pasada, pues pues todas esas actividades que soy fan, ¿no? Y los puestos y y en fin y achen, no sé. yo que ahí he estado por pues, varios años y fennoy allí y todo pues pues sí pues sí que bueno pues eh, desde primero a de ti, no diga noy pues tienes actividad y cosas a hacer pues que para no aburrite no y eso pues que le han dado no le han dado muy bombo y, y bien no o sea tiene tirón y la, la han sabido vender muy bien o sea como otras otras cosas en Aragón por ejemplo pues no las venden pero más ni menos esto de Teruel y una pasada Pues es lo que, lo que sabría de hacer, ¿no? Pues aquí, igual como fan en Cataluña y venden muy bien lo suyo, pues aquí habría de cero mismo. Pues muy bien, muy bien. ¿eh? Soy de todo de acuerdo. Eh, pues vamos a, ímos a un Rate, a los jaques de la sierra y Isan Rorro y a ver si podemos contactar con, por teléfono con la siguiente encomitada. Ni ante 11 años En era un zagal Se voteva limpios tragos y ni una volta no varral por muchas adiernas se fa el goteo pero en todas paga no deja de ver empifa como un tocino Se va a pasar por médico En cuenta de arroz y caldo Recepta una bota vino Se merca un gambeto Y una boina nueva Se va a debutar mulas farrabosa en un camino con la carga que portaba catorce nietros de vino. pero y fue San Rorro con atro borracho se bebe no vino y saca no carro ¿Eres un poco de voz? De raso Juan San Rorro escrabutó Muy tache lo acompañó Amigos y parenta ya Despiden a su patrón Bendito San Rorro Tenedlo en memoria Que a todos capins Nos tenga en la gloria De la bueno, muy rápido porque Gerardo ya ha de, ha de marchar y eh, vamos a charlar también vamos a charlar una mica pues los, los tres personas que estimos en, en los terueles porque como decía muy bien Gerardo lleva eh, una cosa que lleva que, que, muy muy recomendable para que la vivan todos y todas los aragoneses a lo menos una o dos vegadas en la suya vida, ¿no? porque también que se lleva fa, ye, ye bien majo y es bien pincho Eh, tenemos al otro canto de teléfono a Tamara también. ¿Qué tal, Tamara? Hola, muy bien. Qué bueno, tú también estés viendo la obra, hemos estado charlando de la obra de Fosca de Lera, con piedra o con barro, fagan algo. y, y bueno, pues nos está comentando una mica, Gerardo, la, la obra. Eh, tú también estés viéndola. ¿qué te pareció? Sí, a yo me pareció sobre, bueno, la verdad, ya que es una sorpresa, porque hizo, pues no sabe a Agüere bien que De que, iba, de que iba a ir y la verdad es que me, me cuacó muy cismo. Eh, bueno, he de, he de pues eso darle la enhorabuena a, a los actores y a, y a las actrices porque la verdad es que estuvo muy bien y las historietas pro bien elegidas pues con el, con el escenario en que no sí, porque además me consta que porque me lo has contado varias vegadas que, que tú la historia de la torre de San Martín de la torre de, de el Salvador pues pues te fue muy ¿no? y y tu vaso pues lo que nos decía Bachelardo que cuenta esta hora. Sí, sí, no, pues eso son, son historias que toda la gente de Teruel conocemos o conocen, ya no sé, no sé fijarme, Y soy, estoy pues que igual que a yo me hacía ilusión a quitarla pues de asegurar es que, que a toda la gente que llega a ti, pues a la gente de Teruel le sería ilusión igual, y a la gente de ir fuera, pues pues se le van estas historietas, estas anécdotas, siempre son buenas, pues te levante, pues bellas, pues esa bellas historias está trascen y ya la fin lo que se te queda, lo que se te queda en la memoria de, de todo de Teruel. Bueno, ya para pa los dos, una miqueta. Y yo a animar a la Chen vosotras, eh, que, que vivió pues cuantos, pero ya, cuántas bodas de, de Isabel y cuántos amantes y todo esto. ¿Cuál es la razón principal o cuál es la. cómo convencerías a una persona para que hice ta esas, ta esas bodas, esa, eh, esos eh, tres, cuatro días de. De Borina, de representación, de, de tornarto medievo. Pues que hay una cosa única, ¿no? O sea, única, irrepetible y, bueno, o sea, ambientar una ciudad como Teruel, ya que ya ciudad, ¿no? No Puede ambientarse en una otra, ¿no? O sea, Teruel, llega ciudad, pues, ideal, de allá pa, para ambientarla medieval y, y, bueno, todas las actividades que se iban, y a Chen que iba, y os puestos, y a Borina, o sea, que lleva una posada, ¿no? Eh, una posada, una, una no, posada También había eh, posadas, ¿no? Las <risa> pasavías que había por la carrera, o hizo a música El ambiente, no sé Y esto tiene un encanto Que, que ya pues sigue lleno días si Y que es un mismo, todo cabo de semana Que, que no te vas indiferente De verdad, ¿eh? Bueno, pues yo iso, Totalmente de acuerdo con, con lo que ha dicho Gerardo, y de ya El tajerito, y también recordar que Esta, que esta fiesta, y esta Mesmo pues sale de de atende de la ciudad que ahora sí que ya se ha institucionalizado más y ya llego como más toma reglado digamos pero que en primeras todo esto se lo sacó un grupo una colla de atende de aviso con la manga como digamos y ahora se ha se ha convertido pues en todo un referente al turismo está mismo está las actividades económicas de la ciudad o sea Caldría darle las gracias a, a muy tachín que ha sido posible que a la fin estos, estos, estos medievales pues, se hayan convertido en lo que son, porque ya es increíble. Ya toda la todas las ciudad embrecadas todas las collas. O sea, no hay no una fiesta que vaya a margen de la ciudad. Ya la chenda ciudad, ciudad ¿quién lo hace? Es verdad que también hizo una cosa reseñable, ¿no? Toda la, la participación y cómo se embreca la población de Teruel en, en esto, ¿no? Porque, lo que decía, bueno, si, si se fiese... pues bueno, para pa la chen de Zaragoza que yo cuento que ella es la que más siente lo programa no pues eh, aquí tenemos los medievals, pero los medievales pues eh, hizo un mercado aunque va la Chen vestía con la suya ropa y prau no y no y no había cosa más pero astille que ye toda la chen o sea si si hizo fue, si esto lo le, si lo que se fa aquí, lo fuésemos en Turil, sería una mierda y bueno sería una mierda eso. nos lo pasaríamos bien, pero Plau, pero ye hizo la precisamente lo que se distingue ye, todo lo que se embreca la Chen, ¿no? toda eh, toda la participación que cada uno tiene la suya jaime o suyo puesto ¿no? en en en la ciudad, en, en los diferentes puestos que había y, y tal sí, sí, llegué, y... sí, que, que a la chense, eh, que chen se queda quedar con, ah sí, que van todos, todos vestidos, pero no lleno más eso, o sea que van todos vestidos y todos participan en en la, en la leyenda, todos fan party en Belinte de, de todo el cabo de semana de de, de bella actuación o Belinte de de, de eso de, de la historia principal y después vi un Fascal de de actuaciones de ante parte de las sin contratar a las contratadas y a fiscal de de actuaciones y de actividades feitas por por las joyas la ciudad yo creo una de las las cosas principales pues precisamente son las artes escénicas no que llelo lo que más salida tiene lo que más seville y lo que más Eh, también diferencia una miqueta, ¿no? Pues todas las representaciones que había teatrales eh, y que en más pues son feitas por un, bueno, yo creo que no 99% por aficionados, ¿no? Por que simplemente pues eh, se apunta, ¿no? Y, y fa la suya parte, lo que le toque. Eh, pues de, de Diego y Isabel, que no son actores no, ni actrices profesionales, sino que son pues eso pues dos dos personas que, que deciden hacer esos esos papeles, ¿no? Bueno, que deciden que le había creo que había un casting, ¿no? y tal. Eh, Bueno, de todas esas representaciones, que me embolico, eh, cuento que en no habréis visto Bellas Cuantas, ¿con cuál tosquedad o, o qué yelo que más goitos fa de, de todas esas escenas, de todas esas cosas que pasan en Teruel en, en esos 3-4 días? Ah, yo, por ejemplo, personalmente, bueno, lo que más, más guay me fa pues son las pasavillas, ¿no? Las pasavillas que, que fan por las carreras, que, pues bueno, pues eh, pues con instrumentos, ¿no? Pues tradicional, con, con gaitas, con zainas, tal, pues bueno, pues... Eh, con la indumentaria pues de la época, de, de tapar de la vez y y bueno que que sí que sí hizo y bueno todo en general no pero más que más hizo a solo cosa mala que veigo de, de Teruel o que sí, bueno y Isa Calendata no en data por Alfredo que al mejor chifano ¿no? más que más de nueves pero este año de verdad que un día sobre bueno ¿eh? los hachos nos acompañado muy bien pero hizo toda hach en que iba Vos a repetir no veis no pues, en diferente ni a ninguna y, y una pasada yo bueno pues a mirar si al otro año pues podemos tornar a, a Ille, ¿no? y ya hacer la hora. <risas> bueno lo de lo de acalenata allé por por ser como la fiesta de Stu las vaquillas y la fiesta de invierno eh, me llevas ¿no? o sea, tiene tiene un sentido digamos y sí que en Berlín se le quiso relacionar con San Valentín pero lo, cosa más lúdica de, de realidad Eh, talló las escenas, bueno, talló la escena como más, más especial, digamos, pues de la entrada de, de Diego en Teruel, más que más porque no había Warenchen, porque yo un poco de esas escenas como en un rincón y porque talló la torre San Martín, pues tiene como un, lo que sé, una carga emocional familiar especial y Villers, la escena de Diego entrando por la puerta de la Andaquilla, que antes más tiene un nombre de Andaquilla por a suya, por a suyo caballo, que se decía Vaquilla, Así, nada, que Viller que y Seinte, aunque se le. Pues, porque la puerta se dice como se dice y, y es todo emocional. Y sí que, bueno, y la, la bomba y la zaguera escena, que, bueno, que había muy Tismacen, pero el entierro de, de Diego Isabel y Saber y Seinte, aunque salen los actos a, a la balconada, se les aplaude, se les agradece todo el esfuerzo que han feito, se, se reconta todo el romance de, de los amantes sin impuesto a las 15 veces y todo eso, y que yo soy muy allá Sinergia, también pues Ya lo que te mete ospes de punta vives a toda la templora, ando, bueno, y una pasada, y muy, muy emocionante Pues sí, y emocionan, y emocionan, en, en doy fe también. Dime, dime, Charlo. No, no, no, no sé, bueno, que no siento a, a Tamara, igual iré bien, pero importa igual, ¿no? Ah, bueno, me voy a meter... Métete los, los cascos, claro, ¿Sí, que... Ahora, pues ahora igual casi me lloré. Sí, sí, sí. Ahora sí, que sí. me metes los cascos, ahora te siento muy tranquilo. Este programa ya estando muy todo de sin cascos, ¿eh? También paso con David y con Marco. Bueno, pues que... Yo, pues, a programación no la sigo, Baire, u mica voy a la mía bola, pues, por ahí, por las carreras, ¿no? Y eso, pues, lo que más voy me fa, pues, pues, as pasavillas estás, ¿no? Pero, bueno, pues, entiendo que a programación, pues, también llevo muy bien, de feito, pues, este año, y hemos participado también, y, y tal, y entiendo, pues, que, que cal, cal una programación, ¿no? Fa falta una programación, pero en, en cara que yo no la siga, ¿eh? <risa> Pues sí, pues sí, eh, yo pero y te recomiendo de, de Beller. lo que pasa es que son muchas vegadas por lo que decimos, ¿no? Que las las escenas pues son una, con una sabe que público ¿no? Y, y es difícil de biller, pero bueno, con una mica de paciencia, pues eh, se bille todo, sí o no, Tamara. sí, sí, cal, cal organizarse, cal, cal para el cuenta de aún vas, yo creo que la que se, que se anguna porque no se fala de ella de lo que lleva. O sea si tú vas con ella de bueno si Si tengo ganas de chen y de billar cosas, pues me fico no yo. Si tengo ganas de estar un poco más tranquila, pues uf, lego chueus, que también es posible o eh, pues voy a toda la resta de cosas que se fan en toda la resta de, de carreras. No cal no cal eh, seguir la, lo que llega la ley la principal. Bueno, no. y yo, que en más un fascal de actividades paralelas, ¿no? De en fendo, fendo otras cosas, por pues lo que decías, pues pasavillas, ¿no? O lo campamento medieval, o... 100 historias ¿no?, que, que pasan, porque yo cuento que, que ni siéntate de semana en Teruel pasan mil y una historias. Bella cosita más, está a rematar, que antes ya veremos de copar. No, Aulor, por ejemplo, con la que te invasco. Aulor es muy maja, ¿no? por pues, si me todas las no es, pero bueno. Te alimenta toda la resta de semana, sí, sí. Y a Borina, pues que vía, pues. Bueno, y fin, verdad, a, fin, ¿verdad? a, fin, a Borina. A Borina, que Borina que vía, pues eh, Isa no oye en el programa, pero Isa la que. La que cuenta, ¿no? La que cuenta, la que vamos a seguir, ¿no? La, la que nos va a repetir a todas y todo también, una miqueta, ¿no? Ay, ay, yo también siempre me truca lo, lo collideral, que llega la, la chen terror, que siempre te de vas verdad. jugando con chen y te dice, oye, viene a la mía, Jaime, que de nois hemos o si tienes alrededor, pues te amanas, a, te acercas a, a la chera, o si, bueno... pues estas es cosas la verdad es que es que Sotitien es feo tiene solución si Jesús Olivo también tiene solución así nada que cabo de semana pero allí la solución está todo sí bueno porque además te trobas a todo Aragón o sea ya impresionante que siga aunque siga la Chen te trobas a Chen de todo Aragón en, en, en esos días mismo Ramoncín mismo Ramoncín <risa> mira que que quiere no participar y, y bueno que al decir ya, ya te remates simplemente que decibas Tamara, que la la escena de de la andaquilla de cuan plega digo que nos fa muy togo y por la torre de San Martín y tal, pero también vía una cosa muy topincha ¿no? En, esa, en ese trozo, aunque gozamos de meternos para villar la entrada de Diego. Sí, sí, que son unos metros, aunque sabes lo que te vas a trobar y a la <risas> que te vas a trobar y es fantástico. Ya si en esa rinconada se van los, las, los, no sé si decirles concursos o a lo menos pues Chen, a la chena se la chena a chugar a la morra, que ye, pues es una cosa muy tradicional de, de toda la zona de Teruel, de Gudar, Albarracín, de Cuencas Mineras. ...y yo una gozada... ...y así los estoy chugando a todos y todas... ...y bueno y me si ...y más pues claro... ...pues creo te, que te amuestran... ...y te vayan a chugar con él... Claro. <risa> ...y no es ya yo chugando... ...y nos ha sacado cinco... <risa> <risa> ...bueno pues... ...pues me más gracias... ...Cherardo y Tamara... Por, ...muchas gracias a tú... ...por a vuestra participación... ...gracias a tú... Profesor. Y, ...y bueno pues igual como... Gerardo y Fosca de Lera... Eh, ...pues facieron de propio... Eh, ...esta obra de... ...con piedra o barro... ...fagan algo... pues también había otros que facionó una canta de propio pa, pa Teruel, pa, pa estas bodas de, de Isabel, y que no son otros que con la misma chen, con la misma colla, que hemos principiado esta, esta chiqueta sección, ¿no? Que son Lurte, estos mosicos de la compañía Almugábar, que tanto goinos nos fan, y que este para siempre, que sonó tantismo en, en las bodas de Teruel. Con para siempre... Todos deslizamos un raté y tornamos a escape en la 101.8 de FM Zaragoza en Radio Topo Tierra de Barrenos. De boda que lloran por otro amor, el padre de la novia ríe, pues la casa con buen señor, mientras ella soyota, de Diego es su corazón. de Diego Tornamos después de este temazo que hemos sentido del Lurte, con Tierra de Barnaos, contiene sino 101.8 de la FM Zaragozana. Y ahora vamos con una transección también de eventos relacionados con el aragonés. En este caso, pasado Chueves jueves Lardero, celebrado Fabián Poco, en Zaragoza la Asociación Cultural Nogará organizó, como todos los años, eh, una cena. He entrevistado a Edu y a Mario, a dos, dos personas que facilitaron parte de organización de esa cena. Bueno pues aquí soy con Mario y con Edu que, que son, que son parte de la Asociación Cultural Nogara y que estuvieron pues como con junto a muchas otras personas pues aprestando y trabajando en en Ochoves Lardero, en la celebración de Ochoves Lardero que Facio Nogara Este, Fabián fa Poque, cuando se emita esto por primera vegada. Bueno, contándonos una miqueta, ¿qué es esto de es Lardero? La bueno, hola, eh, buena, hola tarde. buena tarde a todas. Eh, ¿Qué es Chubes Lardero? Eh, bueno, yo no sé Guaire, pero al va solo que de lo poco que sé, se, se suposa que es como una celebración que se goza a hacer antes de desconvincipear de lo que son las garras torendas o carnaval. ¿Por qué? Pues porque como de impuesto carnaval plegaba a cuaresma y la Chevian antes no podía minchar de pizca, pues decía, ah, bueno, pues nos íbamos a, a foter aquí una buena eh, brenda antes de no, de no poder minchar cosas. Oye, oye, como Zaguer Chueves, ¿no? Que se puede minchar pizca antes que no. Pues Semana Santa y que sí. se remate todos estos tiempos de, de penurias. Claro, y ahora, bueno, pues eh, sí que se puede eh, <ríe> mincha carne, pero bueno, sí que se continúa celebrando. Y aquí en Aragón, pues bueno, lo que ya lo han ganado, tiene un protagonismo pro especial. Sí, pero una no celebración. Si te vas a fuera de Aragón, en pocos puestos lo conocen. El año sí. pasado estuve en Santiago de Compostela y, además de que estuvo bien, En embolicao, trobar longaniza... <risa> ya. A ti no lo sí. que quiera Ocho Ya, y que va Sí que se celebra en cualquier um, zonas del Estado, pero no es exactamente igual... Estoy que no es exactamente igual que lo que hacemos aquí, Mismo, por ejemplo, en Aragón había diferentes trozos de pelo, estoy que por la zona de Bajo Aragón al no sé si le dicen choricedo y a cosas así, ah, Sí, pues tal. A la vez, bueno, pues en cada sí, pues bella pues, ¿no? ¿no? variación, sí, pero estoy que lo que llevo o fundo, mm. la celebración mm. pues eh, fótese bien de Jimmy, Tony Changa. la, la palabra, ¿no? Lardero, que si mm. sales de aquí no De la redonada de Aragón sí que se fa servir. En Francia había una palabra parellana, estoy bien en catalán también, pero en el resto del estado no, no conocen no. el ardero. El conde, porque una ex-compi de trabajo de yo con 30 añadas, se pensaba que era Chueves Larguero. <risa> digo, sí, porque... porque se sí, porque es muy largo, ¿no? Se se fa largo, de sí, todo digo. Sí, bueno, podría estar, pero... <risa> depende cómo siga la cena, pues se puede... ...rematar tarde, pero... No, no, llevo Lardero con D. <risa> o bueno, depende de la... ...de Pero bueno, te eso... Eso. Y que, que llevo que fa Nogara, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo celebra esta asociación este choves Lardero? Hmm. Pues Bueno, pues como hemos dicho, que, que llegó así una celebración típica de Aragón, pues no gana, pues lo, lo celebra como una fiesta aragonesa, ¿no? Mm. Y, y fa una cena, ta, ta socializar entre todas las socias de, de la asociación, ¿no? Y, y a minchar, pues, por un costado, los pues, que les paga hoy y, y no les importe, lo organiza y los que compartan la opción vegana, pues también había una opción. Mm. Yo lo que he dicho hoy, vuelto a eso, oye. Ya... por un costado mantener vivas las tradiciones aragonesas y por otro costado pues hacer disto una enchaquia a juntarnos en que charramos, o probamos de charlar aragonés y a juntar también a las alumnas porque como cada año tenemos alumnas nuevas y tal pues bueno pues a que conozcan en otros cursos que la traza sería más difícil de, de sí. que se trobase en un mismo espacio y poder eh, servir a... a sí, regla. porque este año alto todo contemos Bellas y tantas personas. Sí, bellas y tantas sí. personas, que sí, una buena sí. ripa de chel. Pues minchando de conchunta, charlando, mm. en aragonés. Sí. Amenistremos un espacio, no lo hacemos, eso, sí, decir, decir, no lo hacíamos aquí en, en Novara, porque no podemos. Ahora no si mismo fuye. Claro, <risa> Exactamente. Lo hacemos en Anrestida, en Ocasalcho, en Anrestida. Y, y bueno, pues eh, también les queremos dar las gracias a, a ellos por... por disararnos local y por la, la, colaboración. Y por la colaboración, porque es facción opción vegana, nosotras uh -huh. eh, facimos opción eh, con pizca, digamos, longana no con grandes. pizca, <ríe> y ellas lo longana no sé cómo decirlo, pues sí, vegana, sin pizca, uh -huh. y bueno, estoy, estoy bien. Uh -huh. Y bueno, mismo teníamos actuaciones en vivo y espontáneas en vivo que vimos que lo va a petar en las redes sociales en que siga se ha pinchado, que no sé si ya... Lo, lo hemos a meter, a la fin de, de esta sección, meteremos y hice... Por se Por eso, porque no es la pena escucharlo, yo Ese me quedé porque... sin salar en pues, más pocho anti acordó que y plege, porque recullí bella y yo suelo que siga. Plego en la digo, pero que he esto, un rapero anti Masfendoro, súper bien, No un sé, rapero profesional que tiene ya ves cuántos sí discos? sí sí para claro, una sorpresa, pero pincha y muy todo bien hacemos una una buena nueva así nada todas juntas y y eso lo que se trata no sí eso un rapero que ya sonado bella ya veces en, en tierras que soy. de Dave y Krevy bueno que bien pincho y que después pues, meteremos la la canta ¿Y, y qué hielo que se cena, esa esa no, ¿qué cuál de la la receta? Mortal? Bueno, no sé si nos dais a la cocina lo de final. Ya porque ya sabes qué pasa que llegue ese vaso alto vaso <ríe> y pues las cantidades ya se sabe. <ríe> no, sabes qué pasa que había como dos fórmulas secretas, una de Coca-Cola y otra a cena de ocho horas de no ganar. Pero y bueno, va... lo que sí que podemos decir, o ingrediente principal que llelo maniza, iso. Y eso, oye, eh, como llega eh, con pizca vegana, o minchamos longana, ¿no? <risa> Así no, es que lo principal, longana, siga como siga, pero longana, y después pues, pues ya, eh, bueno, lleva huevos también. Sí, te lleva champiñón, hmm, fungos, fungos y asparragos. Mis aspargos. Aspargos. Belví no, y salto no, y es que este no, año no, ya es que no, este no va, este va cambiando este y que también. no, pero por eso, pero, o talmente si sí, lo, lo dijéramos así en que... sí, que... la Tsunámica Taquelache la buce, el año que venga <ríe> se enviñan también a... Claro, a... porque, porque no podemos hicirlo la... todo, hay una sorpresa, Taquelache... Cali Navar también, cada sí. año, y de hacer que... Eso podría hacer un concurso, ¿no?, de recetas... pues mira, es un ¿no?, una buena... En mi lugar de hacer un concurso de Cardo, Sí, hostias... Ah, de Cardo, ah, muy bien, sí. Sí, sí, pues va, propuesta pa nogaropa la de, pa nogaropa que quiera, ¿no? Una un concurso ahí de a ver quién fa la mejor longanadón o un ramo que las... cómo se llaman las food estas, pero... Ah, sí, food truck, longanad truck, longanad truck. Ahí la la furgoneta y A ver, creo que sí. Y bueno, ahí es lo que me parece y que no se dedica a sí, sí, a la defensa del Aragón y todo esto, pero también que nos fotemos, o dos fotéis, bueno, nos fotemos, yo soy de Nogara, los de todo mundo, eh, todos los días minchando ¿no? y, y celebrando que otras actividades culinarias, por decirle, de bella traza, fanogará fa uh -huh. a lo largo de, del año. Uh -huh. Pues eso, eh, retomando, eso es lo que hemos dicho antes, como el objetivo principal de la asociación de la socialización de, de Aluenda, Pues sí que prevamos de eh, organizar esta mena de, de eventos, de la chunta de la chen. Y eh, bueno, estoy que primer de todo, y eh, a la levantadera, que llegué con ese sí. digamos, o, o curso, le, o principio de, de curso. Tapar de, bueno, cosas de estar, pilas, autobaso, sí, con octubre, vaso, octubre, eh, octubre me acosasinas. Sí. Asti, sufre, bella cosa también, char, pero bueno, tampoco no llevo aire. <ríe> <ríe> yo decir. Sí, ¿Un Sí, sí. <ríe> Piscolabes, podríamos decir. Pero bueno, yo también en una ya a juntarnos y charrar entre todos nosotros. Pues de todo y a mostrar y... los proyectos que han feito las alumnas y, y tal. Y pues ya, eh, charrando ya más de ya pues sí que sería una sería, eh, cena de Nadal. Uh -huh. Que este año, bueno, en 2016, la en eh, aquí en Treciclo. Y, y bueno, que estío bien pincho. La Cheney sí. portaba suya Virolla. No, no. Una cena del forcha o de Trache o sí, como se, como dice, se diría. Sí, y la Chen hizo pues cada un y levaba lo que podía y, y... y Sí, y, y también, pues eso, pues... ¡Ah, mira, qué bien te ha quedado esto! ¡Mira, pues a yo me fama algo y la tortilla que ha no la troco! Claro. <risa> y he yo he hecho algo de pero... Si no, una mica con... concurso de... Aragones, de Ofero, pero todo eso ofendó en Aragones, a claro, la vez, porque, sí. porque claro... Ye... En realidad, yo he fomentado... le digo que de la venga no y, y más un... cuando le vamos el, el mes no no muy tomado claro. no más de clase y también como la primer contacto de las alumnas con, con la resta de la asociación y mm. con las alumnas de atrás de otras clases mm. de feita me, me fue a Córdoba viste cena pasada que charremos con con unas alumnas de la otra clase nosotros hacemos curso mm -hmm. eh, bueno ahora os martes antes de los lunes mm -hmm. y charremos con otras alumnas, de, estoy que irán dos miércoles ah, no sé qué, no sé cuántas cosas pues de, sí, en primer grado de dos lunes, tal. Y se nos quedaron mirando fito a fito en plan, casi sin sangre en la pocha, digo, ¿qué pasa? Pero así las charlas eh, y plagamos es como decir, digo, no, oye, que somos las maestras de, de, no, que no somos alumnas, ¿vale? Bien se ¿vale? Porque me pensaba, digo, joder, como... Claro, Igual, las poquetas sí. pues que... Digo, bueno, no no, no, no, no te falle gas que... A nuestros alumnos ya charran así en ah, sí, no, sí, <risa> si <sea>, bueno, sí. <risa> no yo por cosa, pero sí. <risa> no. Y eso pues lo que decía, no bueno, es que llegué y eso hasta conocernos, porque yo tampoco no conoceba alumnas de otras clases y, y, bueno, pues... Sí. Bueno, y este año también se fació un día, un vermo, un socalce mm. en La Flama, un socalce musical que convidemos a, a Gaire, Uh -huh. Y estío taniendo, así, también y también y bebébanos también y charrábanos y uh charrabanos, -huh. entre todos. La verdad que estío pro, pro pincho, facíamos tapas, y más sí. de 200 tapas, y casi facíamos, corto. Sí, sí, se vendió se o sea, sacó sacó sí. a la vez, no, estío bien, bien, se hacía una flama, una uh -huh. flama taberna. Y a cada fin, los que nos atuntamos del Aragonés nos favoreció, de ver si el Comercio. Sí, sí, sí, no, eso ya, claro, no me importa, pero que sí, pero que hicimos que se feca a Aragonés. Por que sí. Y más cosetas, pues, por ejemplo, ahora somos a dos semanas, ¿no?, ¿no?, mm -hmm. ¿sí?, dos semanas, de la 5 de marzo. Que lleve una... No, cuando que que se inventa esto, quedarán cuatro días, pero... Ah, <risa> bueno, sí, pues eso, pues cuatro, somos a cuatro días de la 5 de marzo. Y, y, eso, y siempre se, bueno, se falla desde. Sí, sí. De bueno, lo que yo Ya, pero no, en hogar <risa> en concreto. Que... Sí, ya, pero en hogar en concreto, una amiga me está diciendo. Sí, pero... porque... <risa> Joder, yo, que al decirlo, la Cinco Barzada me. Ah, sabes luego hoy, también da un bien, ¿no? Porque también la primera <risa> primer fiesta no laica de todo el Estado español. Así que uh -huh. nada, es que. Por bella cosa será. Mm. También que has decir en Zaragoza estuvo a primera manifestación de todo el estado. Ya, por eso. O sea que está somos, está somos agudiosos, pioneros agudiosos, de estas tío. cosas. Sí, que muchas vegadas no, ya no sabemos y mm. llegó y hace cinco marzadas pues, está que estaba a minchar, beber, y pro no, pues yo que había honorizen y, sí. y se fa por una. Tal y tal por las libertades de los sí, zaragozanos. Sí, si todo va bien. Feremos un especial de terra, de mm. La ¡Primicia! Muy interesante, interesante. Muy interesante. Ging, sí, ging, sí, Esta es la primicia. No sé si ve el día de ver a la luz y se <risa> enterra de barrenos porque yo he embolicado, pero, pero bueno, yo creo que sí. Bueno, y que nos íbamos a trabar en esa cifra embarazada. Bueno, pues habrá un puesto para um, podés eh, trobar toda la... bueno, tenemos... Eh, ufimos eh, libros, camisetas, chambretas, como le podamos <risa> decir, y bueno, pues material que, que tenemos aquí en Nogara. Y, y también llegué un un puesto y una buena enchaqueata a mostrar a la no a conocer a mucha chen que no sabe que existimos Y que casi mismo voy a decir que mismo no sabe ni que existe el aragonés, que encara había chen que no, que, que no sabe ni que existe el aragonés Pues bueno, pues como iba tanta chen Pues eh, para nosotros importa, importa, los sí, visteros y visteras. Una oportunidad que tenemos ta salir a la carrera que nos llega, pues toda Zaragoza. No solamente la Chendo Vico de magdalena que nos conocen porque participamos pro con, con las actividades que se por aquí. Pero eso, esta vegada pues, nos sirve ta, ta que nos veiga toda Zaragoza y toda la Chendo Vico de Aragón que, que vivienda. Uh -huh. Y creo que sí, contentos de... De que se acerquen, de charlar con él y de, de, de contarle todo lo que hacemos aquí y, y si es que el ah, año venía y nos tengamos de alumnos. Así, así así, que si todas las que nos sonas cuitando ahora, que cuantas son alrededor dos de Belmillón, ¡Oh! no, cosas así, no, más, más, no más, más, más, más, más, más vale. Pues os animamos ¿no? a que iba y, y y hiciste parque do tío Chorche, que se fuera a Asti, que tú eh, se acerques a un puesto de, de Nogara y Asti nos preguntad y charlas un rato con nosotras y. y eso. Y también hasta también picas ¿no? Y Ordio... Sí, ah, prometí, sí, sí, sí, pero que, que sí, vi habrá Minchanga, da chota. buena. <risas> Minchanga da buena, sí, sí, pero que sí. Por eso que que lo aconsejamos a la Chen, que lle mm. te ¿no? No lleno más zorria sin más, sino, bueno, si Beruna quiere zorria, pues, pero que sí. Pero, pues eso, con una enchaquea clara que lle... Eh, y promocionar y dar a conocer venga. Pues muchísimas gracias, no sé, no sé si tenéis vella cosa más que, que decir sobre Choles Lardero, sobre Minchar, sobre <risa> Nogará. Bueno, sí, sobre Nogará, pues recordad todos que nos podéis trobar en Internet, hará religada, y somos en la Plaza Aso de Dorico de Magdalena y que nos aguardamos aquí, so, todos bienvenidos y bienvenidas, y eso, que somos la Escuela de Aragón, está todo quien quiera estar nuestro alumno. Así, ah, nace, sí. y que hizo que si tú te acercas aquí, tendré te esas puertas bataleras hasta que preguntéis lo que queráis, y si no son bataleras porque llegan trancada, pues tened, <risa> lo puede, nos podéis tomar en internet, como ha dicho Edu, o nos invitad a un número de teléfono y hasta cualquier cosa, dudas, sugerencia, si queréis colaborar con nosotras, su información sobre cursos, no dudes en charlar con nosotras. Pues muchísimas gracias, María Edu. Y sí, más gracias a tú, Carlos. Gracias, Carlos. Quiero tener todos a escape y un programa en otra velada. Provo que sí. ¡Vaiga, bueno! ¡Vaiga, bueno! Como decíamos en la entrevista Crevi de Ibsen y Crevi Nos fació en ese chueves lardero El par de raps en, en esa cena no. Muitas que no lo iban sentido nunca Pues se quedaron sin sangre en la pocha Sinas que una vegada más entre mostramos que el aragonés Puede fer un rap pato Mesmo para el rap pro que sí Aquí todos dicho Uno dos raps Esto es exclusivaza Que se fació que se fació Y se chueves lardero En Andrés Que tenemos Y esa suerte de, de poder sentirlo Cualquier cosa puede pasar, una cena de Nogará y una cena con Chen del Aragonés. pegó como lo cierto, oculto como él Pego con un verso feito dende pro-luen Dende chicas fendo garras, pero es mon como cravas Rimas apatacadas y conciertos a soben, eh. No me conoces mamá, contra la chel Salgo dentro de lo fumo y te escupo a aragonés ¿sí? Ayer me vi Jesper, o así que el carrera Sin saber vista, luego una mica más tal mentira Y saca la que el viso le encorrizo riza principio estar ya enfermiza, tanta parola vuela Fungo de Zoyer, vegaparti de Gabacho Sin dos dedos de Fred, continuo desde la cendo caer de grapas, que sequer mentira ditado mio rabia fabla, que emplego con argüello, cendo visto un espiello ta que cubras os huellos e salgas da bollada de bantallado leito charra lle un reito, esquina tuya cultura con argüello e buen peito, no isto no yesos metera la resta via millas de culturas diferentes a la nuestra no te entivoques, no charlo de violencia ni obvio, millor charrar en bel bar, cendo nos unos sordios mis allá de presinar y de churar, por Dios no lle querra, ta casco y de nos sordos, no lle querra, ta en una trampista. Estoy que historista luego en amenista. No llegue que rata ni mientras de dislike probando de ser que el Aragonés exista. Ora me fa chuego, me fa hacer tardí pero luego Y con quiere y yo escribo son mi ciego En canasinas, con esta rima y si prego Un broto brotozuelo, zarrobocas, después crebo Lo que a tu esto surta y faga pillar a Que el señor detrás es floren y le fan borrega Disto es a rienda, ta que se me entienda Parla más que catorce y famofradista tierra Tan y mientras tú que fas, te animo a chilar Por poco que falgas tú, por tú, o mundo chira Poco ganado que fila, pero menos o que mira Feliz calle hay tierra con lo tuyo mallar Es limpio a nosotros fendo camín en esa poltrona solo fan que mentir, y en el dar que no somos lo que les pagó, pero hizo a que soy talenta y que ta escribir. No llega el rap, está haciendo una tram estoy que estoy lo en la mesa. No llega el rap, ni mientras se viste, que van donde quieren con ese pista. No llega el rap, está haciendo una tram estoy que estoy lo en la mesa. No llega el rap, ni mientras se viste. Pero vamos de que la el arago de pista. bueno ya plegamos en haciendo programa han estado cuatro bloques en que hemos charrado de muchas cosas más que más pues relacionadas con Aragones, espero que os haya feito muy todo el programa espero que este formato pues, pues haya feito honra y bueno, sobre todo espero a las vuestras aportaciones, las vuestras opiniones, si te os famas hoy esto, te os famas hoy los catenazos de tres horas y pico, como lo veigad, ¿no? pues ya sabéis que siempre soy abierto para pa todas las opiniones que tengáis. bueno, nos queda ahora ya, en, o día que se emite esto, que, que yo, o primer día yo el 1 de marzo, pues lle a pocas de, de plegar la 5 marzada y en esa 5 marzada, para la chenque que lo siga sintiendo en directo eh, pues sereno parque de Tío Chorche celebrándolo, pero que sí, con todas las tiddy Believers, que todos queráis acercar Fare también, pues si, si todo va bien, eh, un programica eh, en, en directo, hasta en la carpa que mete el Radiotopo Y, y bueno, que si tenés cualquier tema, cualquier propuesta de, de tema o cualquier cosa que queráis contar de la 5 Marzada o de lo que queráis, eh, pues me tenés, hasta y ya sabés cómo contactar con yo a través de las redes sociales, de, de Facebook, de Twitter, de todas estas movidas que, que tenemos, ¿no? Y bueno, ya que te pasas por el parque pues si te quieres pillar el de Radio de Arenaos, le buen zarpao, ¿no? Que lo puedes trobar. Si no soy en opuesto de Radio Topo, seré en no de Nogara. Y si no, pregunta por yo que no seré Guaire buen de, de cual siquiera de esos dos. Y eso, tenemos a y en la 5 Marzada hay una fiesta pro reivindicativa que puedes acercarte para conocernos y para conocer todas las propuestas, tanto de Radio Topo como de Nogara, como de Muita Trachen, que lle... Ye... que lle un día pues para pa que faiga público una mica más o suyo, suyo trabajo o suya fallena de, de cada día de cada mes, de cada año que lleve muita y muy fura y pues bueno, pues muchas vegadas queremos sentir también la vuestra calor saber que, que soza el otro canto del de transistor o del ordenador, o del móvil, o de lo que sea Como siempre, rematamos con un resumen musical. De fondo hemos estado escuchando Pirates Sound Sistema, Disebra, Spartin, Sick Brains, Talco, The Huskies, C.A. Los Planetas, Mayacán, Comando Cucaracha, El Samix de Les Arts, Beta Garri, El Catarres, Gaire y Sorray, Ali de Sans, Lurte The Sisters of Mercy, Obrim Pass, La Trova Kung Fu, Los Jarques de la Sierra y Acero. Despedimos una, un mes más, un tierra de Barnaos. Como siempre, se emite en Radio Topo en 101.8 toda FM Zaragozana, a voz da sin voz, ya que te enterarás las cosas que en veras te importan. Recordamos, por si no lo sabes, por si ese espis guardada que te reabarnose, a versión radiofónica del blog del mismo nombre, que llevo 10 años dando mal en aragonés, que esto se mete todos los miércoles de seis a 8 en Radio Topo. Que puedes seguir, pero que sí, o blog y el programa de radio también en los redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Youtube, en Flickr y en iVoox. E que también, tanto en iVoox e como en blog puedes trobar todos los podcasts anteriores, que ya son buen fascal, y que antimas también en iVoox, e tienes un botoncito que le apretas y me das perricas, tú eslices la cantidad para que esto sea posible y pueda continuar el programa. Que son pocas perretas, pero bueno, pues uno tiene los ingresos que tiene. Y recuerda que también puedes mercar o fanzine que celebra los 10 años de Tierra de Barrenaos, de blog, con una replega de textos de, de todo lo que he ido publicando en listas añadas, que lo puedes pillar en Aflama y en Nogará. Y también esto hace en Comarzada unos pues, puestos de Nogará y de, y de topo Y recuerda siempre que si ya hayes farta de cuñaos, ascuita Tierra de Barrenaus. Y os voy a disar con una, con una canción que descubrí Fa bien poqué, pero que me fació a saber que Goy. Alda Pangora, de Uncha, y, y bueno, todo un temazo de, de una colla que no conoceva, que, que espero ir sintiendo una mica más de, de ellas, y, y que bueno, que espero que os faiga tantísimo Goy a lo menos como me nafeito a yo. Así es que con Aldapangora de Uncha nos despedimos de este tierra de Barrenaus, di calomés venien. Y ya sabes, en parque en la carrera, en la radio, en los retes, en Toiso, pues no nomás has de búscame. Venga, que vaya bueno TD Believers.